Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos en el aire de Hora Libre, Hora Libre que siempre sale por nuestra red Farco, Foro Argentino de Radio Comunitarias, que nos permite llegar a diferentes latitudes en este país. Con la alegría hoy de estar en un lugar muy particular, así que les queremos dar la bienvenida y les agradecemos a aquellos que nos están recibiendo hoy aquí en Tecnópolis. Eh, la verdad es que es la primera vez que salimos así, a un espacio que está buenísimo, donde hay jóvenes, hay chicos que están jugando, así que se escuchan algunos ruidos, algunas desprelijidades, está buenísimo, tiene que ver con que hay mucha actividad. Nos ha tocado un día con un poco de lluvia y demás, así que le vamos a dar la bienvenida a los chicos de la Escuela de Enseñanza Media número 2, Distrito Escolar 19, Sí, dije bien Y me van a contar cuál es su nombre y su apellido Quién empieza, quién se presenta eh, Bueno, yo me llamo Álvaro Servín eh, Estamos en el quinto año de la escuela número 19 Arturo jaureche En la especialidad de comunicación social Bien, hacen comunicación social ¿En qué turno estudian? Eh, a la mañana Turno mañana, bien Otro compañero, por favor eh, Hola, yo soy Walter Rijarano eh, Yo soy Alexis Bustos Por ahí tenemos más compañeros, nombre hola, y apellido Yo soy Alejandro Leal Alejandro Hola, me llamo Daniel Solís Daniel Solís, y tenemos dos compañeros más que nos iba a pedir que le acerquen el micrófono De mientras, sí, yo lo sé. Nombre y apellido Rocío Schaoni Rocío, bienvenida Germán Daniel Bien, todos han trabajado en el taller de radio ¿En qué, en qué lugar? ¿Con qué materias? ¿Cómo, ¿Cómo se organizaron durante el año? ¿Me quiere contar un poquitito de eso? Eh, con el profesor Adrián Buenahora Eh... Tuvimos experiencias de ir a, a radio una radio de Boedo, a una que queda en nuestro barrio, que es comunitaria, y a un par de radios más. ¿El profesor es? Adrián Buenahora, de que, comunicación. Que es quien está ahí detrás de sí, la coordinación de piso. Sí. Bien. Bueno, después les voy a pedir a Mariano y a Adrián Hacenme el nombre de la gente que nos está haciendo la operación técnica Que primero doy las gracias, después te presento Porque no tengo ni nombre de apellido acá Sí, yo les cuento que mi nombre es Cristian Gauna Sí, estoy en la conducción técnica Los chicos acaban de presentar Después me van a decir varias veces los nombres así ¿Saben con quién más trabajaron? Con Maru que Maru es, Que es coordinadora de, de REC mira cómo ascendió coordinadora de REC. Sí. Eh, profesora que estuvo a cargo de la producción, ¿no? Estuvieron trabajando varias cosas porque bueno, eh, fue un año de muchas elecciones. Varias elecciones, ¿no? sí. ¿Ustedes votaron? Sí. ¿Quiénes votaron? Me levantan la mano y os digo cuántos son. 1 2 3 4 4 5. 5 votantes. El resto todavía están menos de 16 años o no no no votan. Menos de 18. Denme sus excusas por qué no votaron. Por tema de tiempo Trabajo, no salí Ah, mirá ¿Pero tenés la edad para votar ya? Sí ¿Podrías hacerlo, digamos? Sí, sí Este 22 de noviembre voy a, voy a ir a votar Mirá ¿Y esta vez era optativo para vos? ¿Cómo? ¿Era optativo o era obligatorio? ¿Queda no, tenés? No, optativo Ah, bien, bien, bien, bien, bien. ¿Y ustedes, chicos? ¿Votad? ¿Votaste? ¿Por qué? Eh, tuve problemas con los documentos Ah, y tenés que hacer los trámites de vuelta O ya no, no hay posibilidad Eh, sí ¿Qué tenés que hacer? Sacar la renovación, ¿qué que hay que hacer? Mm, sí, algo de eso Algo de eso, no, no estamos muy en tema Así no sé si llegamos al próximo ¿Sí? Nos quedan dos semanas sí. ¿Sí? ¿Sí? ¿Ya saben a quién van a votar? En blanco En blanco me dice uno Otros se me ríen Sí, sí, ya saben ya... No sabemos, ¿Saben? No me piensan decir ahora si querés te decimos, pero... Contame <risa> <risa> acerca tu cachito más, que estás muy lejos Subir un cachito el micrófono Eso es eh, No sé, yo por mi parte pienso votar a Scioli ¿Tenés alguna razón por la cual decidiste? Porque no no estoy de acuerdo con lo que propone Macri No, no me convence en estos años lo que él hizo Es una muy buena razón <risa> Clarísimo Bueno, pero estar argumentando el cual Porque hay gente que... Que te dice, no, yo voto a tal persona Porque no me gusta la otra Pero en sí tienen que Votar a ese candidato por algo en sí bueno Por lo la... que propone Ese candidato Es una de las cosas más complejas de esto de ser ciudadano no Hacerse responsable de las acciones Y de las inacciones, cuando no haces nada También tiene consecuencias Me parece que pasa un poco por ahí Chicos, ustedes estuvieron trabajando sobre la idea de ...qué era un candidato y qué propuestas debía ser un candidato, ¿no? Sí. ¿Cómo lo trabajaron? ¿Quieren contar mínimamente cómo fue ese trabajo con el profe? Fue un trabajo eh, en el cual nosotros teníamos que... ...nosotros mismos en nuestro pensamiento... Eh, ...proponer cuál era nuestro candidato ideal... ...y de ahí eh, cada uno presentaba cuál era su candidato... ...o sea, qué tenía que presentar ese candidato. Pasamos si el ejercicio y les pregunto ahora... bueno ¿Qué pensaría el candidato de ustedes con relación a la vivienda, por ejemplo? ¿Qué me dirían? ¿Quién se atreve a decirme cuál sería su propuesta? Eh, yo del tema de las viviendas diría que se le dé una casa a todas las personas que no tenga y dónde vivir o dónde estar, pero que sea de nacionalidad argentina y alguien que viene desde otro país que permanezca viviendo cinco años más o menos. Ajá. Digamos que, que primero sea parte, que no venga sí. como visitante... Sí. ¿Y en esos cinco años qué debiera hacer? ¿Trabajar, estudiar? Eh, sí, trabajar y hacer algunas cosas Como por ejemplo tener hijos y eso. Bien, ¿y ustedes qué opinan con respecto a eso? Coincido con mi compañero O sea, hay en la, la Argentina es un país muy grande Que tiene espacios que son para, qué sé yo, campos de soja Que esa tierra no se usa Podrían hacerse pueblos Y, qué sé yo, ahí podrían vivir más gente Porque Hay mucha gente que vive en la calle Bueno, ahí tenemos un problema que es, una es si tenemos espacio y otra es donde la gente quiere por lo general vivir, también. donde tiene oportunidades. La verdad es que muchísima gente durante muchos años ha tenido que ir a las urbes, a los centros urbanos, porque sentía que ahí era el único lugar donde iba a conseguir un, traba un trabajo, un laburo. Claro. La verdad es que se está haciendo mucho también para que todos tengamos oportunidades en el territorio nacional, pero no es sencillo, ¿eh? Hay, hay, tenemos que cambiar, cambiar nosotros mucho la cabeza Y empezar a pensar Ahí un poco Bien, la cuestión es que todos tengan acceso A la vivienda, eso me parece bien interesante La otra cuestión es Tener una política de los que son nacionales Nacidos eh, sí. Y los, los que serían nacionalizables Para vos sí. Sí, Gente que puedan digamos, de alguna manera en algún momento poder llegar a obtener la nacionalidad Y entonces sí acceder a la vivienda eh, también Sí, porque si no Cualquier persona que se entere De que dan casa eh, Podría venir a vivir a Argentina con el tema de tener Una casa y después se puede ir O venderla y Para que no sea haga un negocio injusto, digamos sí. Bien, no está mal eso de empezar a tener Algunas previsiones Como para que no sea injusto ¿Alguna otra cuestión con respecto a la vivienda? ¿Alguno se le ocurrió algo distinto? ¿No? No, no Con respecto al alquiler y esas cosas ¿Alguien tiene algún dato? Eh... Hay mucha gente que alquila Hay mucha gente que necesita ah, digo, Hay barrios de emergencia eh, Sí, hay algunos que aprovechan La necesidad de otras personas en... Que viven en la calle Y no les queda otra que alquilar un... a... Habitaciones o cuartos digamos Que son chicos Y los precios son altos ¿sí? Se aprovechan de la gente ¿eh? En la mayoría de las villas o... ¿Y si vos fueras candidato ¿Qué te gustaría cambiar de eso? Eh, que hubiese más, más controles Que no dejen hacer eso Bueno, de hecho Es parte de un negocio ahora ¿sí? Es inmobiliaria, no? más o menos <risa> Es como un micronegocio Pero que está creciendo mucho Sí, de hecho hay mucho también hay mucha inversión en eso ¿no? Porque, de vuelta, aparece este, este cruce de la necesidad de estar en una ciudad Una ciudad que no está preparada para tanta gente ¿sí? Entonces hay que empezar a ajustar también esta idea de cómo recibimos a la gente que viene acá Cómo darle dignidad, cómo puede trabajar y acceder a una vivienda en un lugar limpio, sano para poder dormir, para poder restablecerse después del día de la tarea laboral, digo, no es sencillo eso, ¿eh? No, es ya sé que es difícil, pero con el tiempo se puede hacer. ¿Dónde viste vos esto y qué es lo que digamos, qué es lo que más te llama la atención o más te te molesta de esto que que traes? Eh, en las villas, por donde yo vivo, ese que hay gente que necesita más y se están disputando dónde vivir o Aunque sea un lugar peligroso teniendo porque le eh, el alquiler es menos, pero en, la inseguridad eh, también afecta en eso. Sí, depende. Hubo un candidato que dijo que él iba a hacer todo lo posible para que todos puedan alquilar. ¿Lo escucharon? La verdad no. La verdad no. Bueno, téngalo en cuenta. Está ganando. Eh, y es complicado, digamos Porque no está pensando que tengamos todos una vivienda no Está pensando en que puedas acceder A una casa a una, que vos le pagues A un casa. préstamo que vos le pagues Que pagues la casa y le préstamo ¿No es divino? Gracias. Bueno, o sea, habría no... que ver Si uno piensa el Estado como un negocio O lo piensa como un garantizador de derechos Para que todos los ciudadanos pod Podamos tener acceso a esos derechos ¿no? Me parece que en eso hay mucho por aprender Y mucho por preguntarnos, chicos Sí, okay. sí pero bueno estábamos trabajando ahí sobre la idea de, de que ustedes estaban construyendo un candidato ¿sí? sí y pensar un candidato también significa pensar en un montón de problemáticas que tiene Eh, la ciudad que tiene El país que tiene la gente Una es la vivienda, otra será el trabajo, la educación los, El transporte, la salud ¿Les parece que hacemos una pequeña pausa Y después se ponen a pensar, a ver Y hablamos acerca de, de la educación y el trabajo eh, claro, Sí, eh. estaría bueno ¿Sí? Vamos a escuchar algo de música ¿sí? Nosotros continuamos con un poquito más De Hora Libre, escuchamos buena música Y después nos, nos presentamos Orgullo de su mamá El niño creció en su casa El adolescente quería asomar Desbalando las veredas El barrio lo encandiló Dando vuelta a las esquinas Tocó placeres, tocó dolor Se enamoró de la vida Todos los días, todas las noches Desayuno con las damas La cena se la saltó Va caminando sin rumbo Lleva la calma del vagabundo Pero dejando la vida Dónde mande la ocasión, viejo divino, ¿dónde vas? Yo sé muy bien que no querés mirar atrás y nada mal gozo no queda hoy, con perro flaco y el fondo de un vino pa entibiar. pesar se busca una buena esposa al 14 horas para trabajar pero algunos pajaritos no se pueden encerrar se le va pegando el alma de pronto ya no quiere encantar se le páramó de, de porque entra para los 40 y casi sin darse cuenta alcohólico se volvió y fue bajando el calor de muchos inviernos a la deriva las vueltatas que da la vida en la calle terminó Y viejo divino, ¿dónde vas? Yo sé muy bien que no querés mirar atrás Mira el amargo, solo queda hoy Tu perro y el fondo de un vino pa' entibiar Soy el fondo de un vino pantilliar y el fondo de un vino pantilliar, tu perro que agonía el fondo de un vino pantilliar. Hora libre por farco satelital. www.farco.org.ar Bien chicos, continuamos con Hora Libre Les contamos a los oyentes que recién nos están escuchando Que nosotros estamos saliendo desde Tecnópolis Por eso es que hay varios ruidos particulares Y que nosotros estamos así como muy contentos Pero también estamos como muy eh, En esta situación de medio estar acomodándonos escucha ahí unos aplausos de fondo es que hay mucha actividad Y está bueno que sea así, ¿no? Cuando se hacen cosas, cuando la gente se divierte eh, También eh, es parte de, de un signo, ¿no? Este signo de que se están haciendo para bien y se están generando experiencias eh, también nosotros estamos haciendo una experiencia que es la de alzar radio ustedes nos contaban que estaban en una escuela la número 2 sí. sí del barrio de Soldati, Soldati, Soldati. Sí. a la gente que no nos conoce y que quizás nos escucha no en La Rioja o en San Luis o no sé, en Cojuj ¿dónde queda Soldati? Eh, en la zona sur de Capital Federal bien que es muy cerca de donde estaba la torre del interama Linterama por sí. ¿Sí? Sí. Una cosa bastante... Y donde ahora hay una cancha de tenis sí. ¿Cuál, sí. ¿Cuál es? La, el Parque Roca, Parque Roca. Bien, como para que para que sepan más o menos En referencia de cosas que sí se conocen en todo el país No necesariamente conocen Soldati Ni nuestro estudio de radio Pero sí a veces se conocen cosas y partes de la ciudad eh, Estábamos hablando nosotros acerca de candidatos y ustedes habían pensado en algunas propuestas en algunas características que tenían que tener los candidatos y una de las cosas que quería preguntarles es de qué modo ustedes piensan que, que tiene que presentarse un candidato que tiene que mostrarse frente a la gente cómo, cómo debe conectarse con, su, con el público y con el posible votante ¿no? con la eh, siendo transparente, siendo como es, no mostrando una persona que no es que, que si promete algo que lo haga O que directamente vaya haciendo cosas Para que la gente le crea Lo mejor es eso Y si sí. Que puede... o sea, que el candidato presente cosas Que en realidad va a ser ¿no? Que pinte una pared Y que cuando todos lo voten La borra y hace algo nuevo Y aparte que tenga algo de gestión Tiene que tener algo de experiencia Tiene que tener daños claro. en, en el gobierno No, claro. no cualquiera Está apto para ser presidente Eso es importantísimo, ¿eh? yo creo que no, no se puede ser presidente de una Hay que hacer un camino previo Hay que demostrar también un poco de conducta a, a través de los años ¿sí? La antigüedad ¿sí? uh -huh. No salir de, de algún lugar y ya querer ponerse ahí arriba Y cuando comunican por televisión, por radio ¿Cómo imaginan que debiera presentarse? Eh, se tendría que presentarse como, como es en, en, su, en la vida real, no... Eh, ¿Cómo te puedo decir? Actuando actuando Porque la mayoría de los políticos ahora que hacen Actúan, le dicen Cómo se tiene que vestir, qué tiene que decir bueno, Actúan, bailan, se sacan los piojos en cámara Sí, sí prácticamente No, no, pero lo digo en serio, hubo candidatos ¿Se acuerdan de Massa? La mujer diciéndole Le tenemos que sacar los piojos de la tarde <risa> Digo Yo lo puedo repetir porque lo, lo hizo En un programa de horario central Digo, y podría haber hablado de algunas propuestas podría haber contado que lo que pensaba hacer más allá de si yo lo quiero o no eh, ah. pero bueno decidió contar que la mujer no pioja sí, sí. esa es una opción fue, fue más importante eso digo quizás a nosotros como ciudadanos no nos sirva tanto eso no, uh -huh. no creo o no sé, ¿qué no, sé gan yo? No, no ganamos nada y con las digo con la cuestión de la presentación ¿Cómo les gustaría que se, que se vista que vayan los eh, no sea, los debates y uh -huh. <ríe> no, no sabría que contestarte Pero... Como, como están vestidos siempre no Vestidos para la ocasión No siempre de traje O, o de corbata Siempre, de casi la mayoría de los políticos Se viste así cuando salen en la tele O están en cadena nacional uh -huh. Me gustaría que sea más genuino digamos. Sí, o sea, informal ¿sí? Como cualquiera Bien Y con respecto a las propuestas antes hablábamos de la vivienda y ustedes decían, bueno, había que garantizar el acceso a la vivienda empezamos a ser un poco críticos con algunas propuestas que tienen que ver con respecto a la gente que no tiene acceso que no tiene para alquilar o que viene a Buenos Aires y después termina a veces en villas a veces en la calle ¿qué pasa con la cuestión del trabajo y la educación? y el trabajo el tema de las obras públicas hay poca gente trabajando y que Con L. Se, la obra es para 6 meses Esa obra en 6 meses no se termina Tienen tanto presupuesto Como no terminan Se le da más tiempo y más presupuesto Y no. sigue siendo la misma gente siendo que Si contratan más gente Se podría hacer todo más rápido Quizás en menos tiempo Pero no, siempre es la misma gente Que es, supuestamente es conocida es, Son siempre los mismos Y termina sacando más plata y claro. eso es injusto porque hay gente que no trabaja que no puede conseguir trabajo porque es así y nada es medio justa la balanza ahí tenemos que, la, las contrataciones del Estado digamos. eso tenemos sería de la, la, sí. de la ciudad como, como hicieron los, los metrobuses supuestamente el presupuesto sobrepasó para hacer un, una parada casi no sé cuántos millones gastaron Y le preguntas a cualquier ingeniero, arquitecto Por cuánto se hace Y te dice nada que ver al presupuesto Que supuestamente Macri dio Bueno, eso es un problema Que también nosotros tendríamos que empezar a tener como Algunos elementos para poder Controlar como ciudadanos sí Pero igual el Estado Debiera tener sus, sus organismos de control De hecho los hay, hay, pero, no hay, pero, hay pero no se está controlando Bien. Ustedes como propuesta sería entonces que se construya, que se haga, pero que se controle el gasto, digamos. Que se controle y el personal. Y el personal, las licitaciones, las ser... ¿cómo se es suelen las empresas? Pues la mayoría de que salían de la vida del pro que tuvieron que bajar a un candidato por sospecha de empresas fantasma que crearon que gestionaban un presupuesto al gobierno de la ciudad y Macri los aprobaba y cuando fueron a al lugar donde supuestamente había gente trabajando, estaba vacío no había nada no había nadie. pero le pagó pagó, no sé dónde estará la plata pero De, pues, <risa> hay que ver no, y ahí hay algo también que tenemos que aprender nosotros como ciudadanos, una vez que pasa eso hay que acordarse ese nombre hay que acordarse ese candidato a descartarse de ese hecho y cuando uno va a votar decir si yo quiero eso o no quiero eso para el futuro es verdad, si imagínense cómo va en la ciudad imagínate si es presidente de la Argentina ¿qué va a hacer? ¿qué dice? sí, sí, sí y con respecto a la cuestión de la educación ¿qué piensan? Para algunos mí. no me están hablando pero con respecto a la educación ¿qué piensan? ¿qué, qué, qué les gustaría que el candidato proponga o que tenga presente eh, hacer un plan de estudio para los chicos de la calle que o sea no es que viven ellos en la calle sino que la familia en sí completa vive en la calle y que hay algunos que no pueden concurrir a la escuela porque no tienen útiles delantales, ropa, que no tengan y que no pueden concurrir a la escuela por esos problemas en esos casos habría que garantizar el acceso a la educación sí ...cuanto más chicos entren a en la escuela, al estudio, mejor... de las escuelas que ya conocen... ...les gustaría que cambie algo, que sigan como no. están... ...en sí la infraestructura, pero... Eh, que, que, ...que sigan siendo públicas, no privadas... Sí, ...eso para es muy importante, que sigan siendo públicas... ...y no privatizar las escuelas... ...porque para mí las escuelas públicas enseñan mejor que una privada... ...enseñan ¿Cómo? lo mismo eh, directamente nada más que, que porque vos pagas una eh, sos mejor que el otro pero no, tenés el mismo nivel de enseñanza ¿y a ustedes les gustaría que el candidato ¿qué tiene que hacer con esas escuelas públicas? ¿qué debiera hacer para que la cosa siga como ustedes les parece? Eh... el candidato a ¿Qué? las escuelas públicas darle un presupuesto para, para obras para mejorarlas pero que sigan siendo públicas porque si no si no nos encarga nadie esas escuelas. O sea, hay, esc hay escuelas que son eh, antiguas que se están cayendo a pedazos. O sea, que son secundarias, Que sé yo. Hay que invertir ahí un poco. In de... Invertir en, en educación en esas instituciones. Le pregunto ustedes, ustedes ya están en qué año? Quinto to en 5to. ¿Piensan seguir estudiando? Sí. Eh, sí. Algunos sí, otros no. Eh, pues, yo sí, sí. ¿Tienen pensado eh, ¿Qué van a seguir ya o todavía no? Eh, sí, sí. ¿Y cómo fueron gestando esa, esa decisión? Yo descubrí lo que quería este año ¿Qué, qué, qué te gusta? Psicología Psicología, mira bien ¿Y y Yo el año pasado me di cuenta que era muy bueno en la computadora Ah, mirá ¿Y te pensás de dedicar a sistemas? Eh, sí, no, además eh, con diseño gráfico ¿La parte de diseño? Sí, me gusta mucho eso. Bueno, y es muy necesario Muy bien compañero. Eh, yo también al ah, diseño y producción de imagen. ¿Te gusta más la audiovisual? Sí, sí, porque tengo un profesor que ense eh, me enseña eso y, y me está agradando mucho eso, sobre ese tema. Mira, ¿y qué, qué estuvieron viendo? ¿Qué estuvieron haciendo? Eh, Photoshop, eh, mucho uno cuantos videos y ah, estuvieron haciendo audiovisual directamente, bien. Y muchas animaciones. Ah, mirá que bueno eso, eso, eso, fue... <risa> eso está bueno ustedes qué piensan estudiar? Eh, yo pienso estudiar arquitectura ¿Arquitectura? Bueno, yo venía de un colegio técnico Me tuve que pasar a un colegio bachiller Para no perder un año Por lo, el cambio de currícula que hizo Gestionó la ciudad Ajá. En esos años Estuve en toma de colegio bueno, Se tomaron casi 72 colegios En la ciudad de Buenos Aires Recuerdo Y como experiencia, que aprendiste en esa situación? Que Porque es, es, es heavy tomar un colegio Uno toma esa decisión Como alumno los, los profesores a veces se acompañan, a veces no A veces las familias se entienden, a veces no es un, En realidad es una división política Cuando se toma un colegio pues hay de los dos lados eh, Están los de Pizurno Y de, de Ciudad Bueno es una batalla, tenés que... Muchas reuniones Centro de, el centro de estudiantes Siempre tiene que estar ahí Organizar las cosas A veces tenemos el apoyo de los mismos vecinos de, del bar Sí, claro ¿Y, y, ¿Y por qué perdiste La posibilidad de seguir En la escuela técnica? Porque no me iban a eh, Valorar el título De la especialidad que yo iba a salir a Las mismas empresas decimos la, la, el título dejó de tener valor Sí, eh, legal eh, Maestro Mayor de Obras Entonces decidiste pasarte Un bachillerato Sí, porque comenzaban a poner eh, Sacaron horas, horas eh, esenciales para, para Maestro Mayor de Obras Que sería arquitectura, matemática Le sacaban horas Y ponían arte sí. Que no tiene nada que ver a, a Sí, sí, licuaba un poco la, la orientación No querían volver un bachiller directamente Mira. Porque mantener a un colegio técnico la, eh, Es mucha plata Y lo que Macri no quiere es, es gastar es dinero gastar dinero Porque lo vive como un gasto No lo reconoce como una inversión a futuro Cuando vos garantizás que la población tenga acceso Pueda construir conocimiento Tenga experiencias que les permitan edificar No hiciste un gasto Lo que hiciste fue generar mano de obra Calificada a futuro Y cerebros que piensan y que toman decisión sí. el problema es que cuando toman decisión piensan en el presente nada más pensar tomando esas decisiones claro. no piensan en el futuro es que para ellos no, no tiene futuro quieren que sigamos al mismo nivel bajo para que nos puedan decir qué hacer o qué no podemos hacer bien chicos vamos a continuar a, a, hablando en dos ratos si ¿sí? les parece sí, sí, escuchamos también. algo de música antes escuchamos en la buena perca ahora que escuchamos ¿Qué viene Calamaro? Lo imaginé Escuchamos entonces Nosotros continuamos en un ratito con más Hora Libre Bohemia es la sombra Encontrarle el sentido a las cosas Bohemia es el deseo y a destiempo También es necesidad Te quiero porque a pesar de todo Me vas a seguir queriendo un poco más Permite que me saque el sombrero para saludarte Libertad Bohemia y tu deseo de aferrarse a las espinas de las rosas bohemio que prefiere que la noche lo acompañe a caminar Te quiero porque dentro del abismo vas a seguir siendo el mismo para mí Permite que me incline ante tu sombra cuando un cántaro se rompa Mi libertad De todo que vas a seguir creyendo un poco més. Permite que vesar que el sombrero passa a Fíjate con Hora Libre a través de programarec.com.ar o en Facebook, buscá Programa Rec. Continuamos en Hora Libre, nosotros en el aire de Farco, el Foro Argentino de Redes Comunitarios, saliendo desde Tecnópolis. Así que aquí, ¿cómo estuvo el viaje a Tecnópolis? Bien, tranquila ¿Todo tranquilo? Tranquilo Nos tocó una mañana de lluvia Yo les cuento a aquellos que nos escuchan en diferido acá en Buenos Aires llovía Estaba medio fresca, ¿sí? A, a, a, a, medio húmedo ¿Cómo llegaron? ¿En qué vinieron? En micro Micro ¿A qué hora salieron de la escuela? Once y media Ah, bien Tempranito Sí Pero tampoco tan, tan temprano ¿Sí? ¿Y hasta qué hora se quedan? Eh, cuatro y cuarto, cuatro Cuatro y media como no, mucho Después vamos Bien, tienen como la tardecita acá Sí ¿Pudieron recorrer algo? Sí Estuvimos recorrendo un par de me pasar? cuenta qué vio en Tecnópolis? Eh, estuvimos viendo un poco los dinosaurios y algunas salas de juego ¿Está bueno? Sí, bastante interesante mira todavía no recorrí yo, ¿eh? es la primera vez que vengo Me gustó, está impactante Pero es la primera vez que vengo, es la primera vez que me invitan Así que... <risa> Pero lo que vi desde afuera se ve muy bueno. Así como me dice Pablo Galloso, que no lo presenté, discúlpeme, mire. Pablo Galloso ahí en la operación técnica me está hablando por otro lado y me dice no te lo pierdas, tiene razón. Y no se lo pierda nadie. Es necesario sí que estas cosas se sostengan en el tiempo, que nuestros estudiantes, alumnos tengan la oportunidad de pasar por estas experiencias, de conocer, de acercarse a la ciencia. Yo vi un montón de stand ahí que vale la pena, me parece... Tomarse una tardecita y poder escuchar, ver En algunos casos hasta acercarse Y experimentar Y alguna cosa de ciencia por ahí Alguna cosa con metalurgia Hay cosas sí. que están bueno ¿Saben para dónde van a ir ahora después? ¿Tienen ganas de ver algo en especial? Eh, hay un juego acá afuera que queremos probarlo Pero vamos a ver si nos da el tiempo Cuente, cuente, cuente ¿Cuál es el juego? ¿Ves? Es eh, como un juego de la boca pero con preguntas Ah, mirá nos pareció interesante. Ah, que están acá afuera, claro. de, de que se escucha la gente, que se divierte mucho. Exactamente. Que están ahí de fondo, eso está bueno. Está, está, está. Bueno, estamos en Tecnópolis, nosotros haciendo obra libre, gracias al Fuero Argentino de Radios Comunitarias, que nos permitió ¿sí? venir aquí, nos ha invitado. Ustedes estaban hablando antes acerca de los políticos, de los candidatos y también de sus propuestas. Yo quiero hacerle la última pregunta, es que si ustedes fueran candidatos ¿Qué propondrían en relación a la salud? Inversión en hospitales Bien, así claro Y ustedes, compañero, usted que no me habló Algo tiene que proponerme Con los enfermos Con los... ¿No? ¿Compañero? No, yo opino igual que Álvaro Hay que encargarse más de los hospitales públicos Y poner más equipos y todo eso ¿De los hospitales públicos? Públicos Digo, más porque hay nada. clínicas, hay todo un sistema privado Hay todo un... Pero ahí... Por algo son privados, la claro. gente paga Ellos se pueden encargar de las cosas Los hospitales públicos no tienen de quién se encargue esas cosas O sea... Hay que cuidarlo, hay que cuidarlo. Re... A mí me preocupan varias cosas Pero por eso les pregunto, a ver qué otras cosas pensaron Con respecto a la salud sí. ¿Algo más se les ocurrió? Sí, dale Dale, sí, sí, sí Eh, bueno, eh, para mí eh, un poco más de cuidado La gente que está, digamos Enferma Porque algunos doctores y esto Que no tienen ganas de trabajar O que tienen un mal día Los tratan mal a los pacientes y, y por eso alguna gente no se quiere tratar Hacer tratar en tal hospital Porque dicen, no, ahí te entiende mal Y eso Garantizar una buena calidad sí, eh, De atención más, médica digamos. más doctores Que estén más especializados Que tengan ganas de... Eh, trabajar de eso, de atender a los pacientes y esas cosas bueno, eso se soluciona, cuando el, cuando el doctor trabaja menos horas, cobra bien ¿sí? aparte tiene la posibilidad de actualizarse se siente contenido por la institución el estado lo cuida, le paga bien y por uh -huh. otra parte le da también seguro a él esas cosas funcionan bien cuando sí. alguien está pasado y tiene que ir de un hospital a otro trabaja a contratiempo no alcanza eh, ni la inversión ni el tiempo ni el dinero, no se puede actualizar sí. lo que nosotros tenemos es Entonces a veces acceso a médicos que o no pudieron autorizarse o no están con paciencia o están enojados y esas cosas... Eh, la mayoría de veces es por el salario, no se paga bien entonces por eso no tienen ganas de hacer bien su trabajo, su y eso. Me parece que en eso también hemos avanzado en el país. Sí, nos queda mucho por hacer Pero vieron que también pasa con los científicos sí, Tenemos sí. un montón de científicos, científicos Investigando en la Argentina Y que están empezando a movilizar Todo una, un ámbito de lo académico Y del ámbito de la salud Y también en la, en la cuestión eh, Que tiene que ver con las ciencias duras Las ciencias exactas Pero me parece que también ahí tenemos que Empezar a ser conscientes de que eso hay que cuidarlo Como ciudadanos sí. En cada elección que tenemos Hay que cuidar esas cosas Chicos, y con la cuestión médica No sé, la gente que vive con Hepatitis B, con VIH eh, que, con, que necesita No sé, la gente tiene diabetes eh, Vieron que necesita Medicación eh, Toda la vida, crónica, no sé yo Los que tienen problemas con las tiroides eh, que, que, Como ustedes, como candidatos ¿Qué les parece? Para esa gente que habría que pensar eh, Como bien dijo mi compañero Tener más equipo podría ser equipos para todos todo. Y su, bueno, que sea gratis lo, lo, la medicación que es crónica. También, o sea, sí. O sean de bajos precios, esas cosas. Descuentos en algo. Digo, pensá que hay gente que por tener esa enfermedad a veces le cuesta conseguir trabajo. Sí, entonces, claramente. Discriminación por tener esa enfermedad. Entonces, ahí hay algo que es no se le puede aparte negar la medicación porque... Se corta el círculo de vida, digamos Vos necesitas trabajar muchas veces Para conseguir dinero, para comprar esos medicamentos Entonces el Estado debiera garantizar esos medicamentos pum, pum. Sí. Ahí. Bien, han trabajado mucho Yo sé que se estuvieron reuniendo ¿Fueron otras radios? Me habían contado que sí, ¿no? ¿Quiénes fueron a, a, a radios? uno me, Alguien me contó ¿Quién fue que me dijo que fue a Radio Boedo? Eh, sí, un, sí. Com, un compañero nuestro Que... Está por hablar acá, acá. ¿Es que acá? Háblenme en el micrófono, si no escucho murmullo eh, Bueno, eh, fuimos a la radio de Boedo Que fue una experiencia muy buena En la que fuimos casi lo mismo que estamos acá Está ah, bien, ¿y cuándo, y qué, sobre qué hablaron allí? ¿Qué hicieron? Eh, hablamos sobre... Algún, eh, hicimos unas entrevistas que la, las tiene el profesor Adrián bueno, son las que no se pudieron pasar Porque están de mala calidad sí. Nos quedó de, con, ba, con, bajo, con mucho ruido digamos ¿no? y... ah, Hubo también un músico Que salió al aire De, de Robles Que eso listo Bien, están haciendo como un recorrido también De empezar a meterse en el mundo de la radio ¿no? sí. Y van haciendo como experiencias ¿Todos fueron a esa radio? los compañeros no, no. en el el curso? 18. 18 son un total. Y no pudieron ir todos. Todos no. O no todos quisieron, cómo ni la verdad. Las la dos, la... <risa> la dos, la dos cosas. Las dos cosas. No es sencillo igual, ¿eh? No. Hay que hay que organizarse aparte los traslados, oien que vinieron, por ejemplo, eh, en un micro escolar, escolar de la escuela. Bien, lo paga la escuela, digamos. Sí. sí. ¿Con quién lo gestionaron eso? Los profes, ustedes. Los profes. Los profes. Los profes. Se hacen cargo de todo Está ¿sí? <risa> ah, muy bien Chicos, eh, si ustedes tuvieran que Empezar a decir a otros chicos que a veces hacen También comunicación que están eh, O eligen la carrera con la orientación en comunicación Como ustedes eligieron en el bachillerato ¿Qué les dirían? Está bueno O sea, eh, todo lo que implica Las materias que están en En la orientación, está todo muy bueno Porque si uno sabe lo que vas a estudiar Cuando ya termines el secundario Eh, te ayuda Porque hay cosas que te llaman la atención sí. Que si no te orientas por una cosa, te vas por otra Cuéntame, ¿qué materias tienen que son de comunicación O que son del área de la orientación? Eh, periodismo Comunicación eh, Diseño gráfico eh, no, Diseño y producción de sonido eh, ¿cómo más? Cultura Espacio de Hacienda y Reflexión ¿Tienen Psicología? Sí, Psicología, psicología ¿Filosofía? Sí, Esas materias son... Y Literatura Digo, son para hacer pensar, son para empezar a reflexionar sí. Y para empezar también a generar como... Algo que habitualmente uno no accede no hace Claro, no. eso que no haces y no lo haces en la escuela ¿Sí? ¿Y están buenas? Sí, en parte sí, están buenas, pero... Vale depende de los profesores como lo den La materia también. Bueno, pero eso en la vida sí. hay que ver. Eso en matemática, contabilidad, lo mismo También depende de quien te enseñe sí, También depende de que onda le metes vos Sí, también. eso también ¿Cuántas cuántas horas se estudian por día? Listo, apagame todo Cero ¿Cuántas horas se estudian por día? Cero Cera. ¿Cuántas van a la escuela? 6 bueno, Esas cuentan, che bueno. Claro Promedio de 5 horas sí. Sí. Igual, dentro, del colegio. dentro del colegio Igual ir a la escuela no es estudiar ¿eh? Estudiar es, hay que hacer un par de cosas más sí. Digo, vayan preparándose Aparte hay como niveles que se empiezan a hacer más complejos sí. Y para por ejemplo en periodismo y esas cosas Comunicación, periodismo, cultura ¿Qué, qué tuvieron que estudiar lo que tuvieron que hacer Como para poder aprobar esas materias? ¿Cómo vienen de? Hicimos eh, trabajos prácticos sobre todo el tema de, de periodismo De cómo surgió el antiguo periodismo y el, el moderno Ah, eh... vienen estudiando cosas, no es que sí, no sí, sí. Acá compañero, antes me contaba que aprendiste a hacer algunas cosas de diseño en la computadora eh, Sí, algunas cosas Y qué, por ejemplo, ¿qué cosas son las que más te gustan hacer ahí? Eh, me gustó mucho la animación y sobre crear páginas Modelo con, de página ¿Cómo se arma una animación? ¿Con qué programa? ¿Cómo, cómo la...? Eh, la animación es con el... Adobe Flash Con el Adobe Flash Y el otro creo que es para las fotos Para hacer fotos, ¿no? Es el... Adobe, creo sí, Adobe, la, Adobe ¿Ustedes todos manejaron las, las computadoras? y sí. Sí? sí No es fácil decir Es fácil ¿Sí? prestando atención es fácil pronto, si sos vivo, bueno, lo que o sea... no es fácil es prestar atención <risa> es prestar atención, es fácil <risa> y las compus de donde las sacan es lo que eh, son viene... las que no, el, el gobierno nacional conectar ah, igualdad, igualdad. Sí. todos tienen la compu funcionando sí. Sí. más o menos sí y la, de, todos corren entonces y pueden practicar ahí sí, sí. mira que bueno Bien, yo no sé cómo estoy de tiempo, cuéntame ¿Nos quedan cinco minutos? Bien Bien, entonces podemos escuchar un tema más ¿Sí? ¿Les parece chicos? Sí, sí, ¿Sí? Después terminamos en donde me van un poco más como fue esta experiencia sí Y algunas cosas que esperan para el futuro Ahora vamos a escuchar Magia Veneno ¿Sí? Después volvemos con más una límite ¿Les parece? Vale sí, de los barrios de la ciudad conectándonos con todo el país Hora Libre en Farco Satellital Me Estás escuchando el aire de Hora Libre Estamos aquí desde Tecnópolis por Farc, el Argentino de Radios Comunitarias Hoy con los chicos de la Escuela de Enseñanza Media número 2, Instituto Escolar 19 Del barrio de Soldati Díganme los nombres de quienes estamos haciendo este programa Nombre y apellido por favor ¿No? Alexis Bustos Alexis eh, Walter Rejarano Álvaro Servín Solís Daniel Y tenemos más compañeros Alejandro Leal Alejandro Echevani Rocio Echevani Rocio Bien, a ver Eh, estuvieron trabajando, estuvimos hablando Conversamos sobre todo sobre la cuestión esta de los candidatos Este fue un año de muchas elecciones ¿sí? Sí. Ah, Hubo provincias que se votó dos, tres veces Pero hubo provincias que se votaron siete, siete veces. veces Es una cantidad importante ¿sí? También estuvimos escuchando algo de música Y de rock nacional ¿sí? ¿Quién eligió la música? Nada ah, los reclamos que, que, que tengan que hacer Maru. <risa> Maru Estaba buena la música, a mí me gustó ¿Vieron? No sé si era música que, su, que vos hubieras elegido sí. Pero es, es, la, es la música Está buena nacional Lo último sí, que escuchamos sí, era acá Topeco Macho, que yo no olvidé de presentarlo ¿Sí? Magia de Veneno y, y ahora sí lo que les quiero preguntar un poco es ¿A qué se dedican Ustedes en su día? Eh, yo por mi parte trabajo En un local de McDonald's ¿Y la pasamos? Re bien Más o menos. <risa> ¿Hace mucho? ¿Hace mucho? Hace un año y medio ¿Por qué empezaste a laburar? Porque estaba, tenía mucho tiempo libre Y no... Era una cuestión de si empezaba a, a trabajar y a ganar dinero O estaba en mi casa haciendo nada Mi mando se lo sumía en los pies <risa> Claro ¿Alguien más trabaja o trabajó? Eh, yo ¿Vos? Trabajo en Metrogas, en provincia en... ¿Qué haces en Metrogas? Mantenimiento este. Porque sos chico, ¿qué edad tenés? Tengo 20 Ah, pareces más pibe Pareces más chico Soy señor mayor yo Pero vos pareces, 6, 7 años Ojalá Ojalá mira mirá Está bien chicos, ya se nos termina el tiempo ¿eh? Tenemos ahí 2, 3 minutitos nada más eh, Yo les quiero hacer una pregunta Con esto, ¿no? Alguien que trabaja... Vos me dijiste que trabajaste antes... Sí, en primer año cuando iba... ¿Y dejaste de laburar ahora? Sí, porque me explotaban demasiado ya... ¿En qué laburabas? Ayudante en construcción... Ah, un trabajo físicamente duro... Sí. ¿Y tu familia? ¿Qué dijo? No, mi mamá dijo que siga estudiando... ...porque me explotan mucho y me dijo... ...eso te va a pasar si no sigues estudiando... Bien, tienes mucha razón... ...está bueno a veces... ...si tenés la posibilidad de dedicarme tiempo al estudio... Optar sí. por el estudio, porque a largo plazo vos te vas a necesitar trabajar en algo que te pide más el cuerpo, sí. que te cuide más a muy feo trabajar de eso. Sí, sí, sí. Realidad, está bueno, alguien tiene que hacer las construcciones, la historia es que te cuiden Sí, pero no, no me tienen tanta paciencia. Mirá. Chicos, nos queda nada de tiempo. ¿Qué le dirían ustedes a profesores, docentes, ¿sí? chicos que... Están por ahí a veces diciendo Uy, me, me, en la escuela quieren que hagamos un programa de radio no sabemos si animarnos o no Que se animen Que se es animen una... que está muy buena y es una buena experiencia ¿Qué? compañero Que es una buena experiencia Y yo prim primera vez que Puedo decir que gracias al profesor Adrián Me, me gusta hacer radio Gracias a que, profe Adrián Buenadora Bien, es bueno nombrarlo entonces Sí, a pesar de todo, aunque sea de izquierda <risa> ¿Ustedes chicos le dirían algo a estos oyentes que nos están escuchando en otras provincias? Eh, no, que está muy bueno el área de comunicación porque también es una buena derecha una herramienta para el derecho laboral. Para el derecho laboral eso, que te permite de alguna manera también tener una salida laboral, sobre todo ahora que tenemos más medios en todo el territorio nacional, ¿no? Eso está buenísimo también. ¿Algo más? No, no, me dicen... Yo quiero agradecerles a todos, ustedes por haber venido, a la gente del de Foro Argentino de Redes Comunitarias, por participar en, en este aire, sí a la Nación, en realidad, que nos permite también y nos invita a Tecnópolis, gratuitamente, con todos estos juegos y este servicio. A todos, muchísimas gracias. Quiero nombrar a todos los que fuimos parte de este programa, Maru, tu apellido no me lo acuerdo, así que venía a y saludanos, por favor rápido. Sí, usted estuvo trabajando eh, un poco también en la coordinación y en la, con, la construcción de los contenidos, ¿no? Maru. Sí, así es. Maru Maurer. Bien. Maru Maurer parte del programa Rec, está en la también está ahí sacando fotos, filmando. Mariano Molina que es el coordinador. Sí, está en la coordinación de piso ahora Néstor Cortés, hasta estaba de profesor, dígame el nombre. Adrián a buena hora. Sí. ...estaba Pablo Galloso... ...ahí haciéndonos la operación técnica... ...y me despido yo, mi nombre es Cristian Gauna... ...y si en este programa no me aprecio por favor... ...pásenle el micrófono a la dama, ella comienza... ...Echevonio Rocío... ...Alejandro Leal... ...Daniel Solís... ...Álvaro Servil... ...Alexis Bustos... ...Walter Bejarano y Germán Quispe que está en el lado de la conducción... ...todos... ...todos hacemos hora libre... ...sí, todos somos parte... De este proyecto de comunicación Muchísimas gracias Nos despedimos hasta la semana que viene Cuando lo vamos a decirles buenos días, buenas tardes, buenas noches Esto es Hora Libre Hasta la semana que viene Nos vamos a música Como mi vida sin voz ¿Quién hubiera imaginado Que llegaría el momento Ese maldito momento de mirar para un costado y no verte mis mañanas ni sonreír con tu voz es sentirme acorralado es por no haber apreciado y yo mismo haber lo que la vida me dio no sigo más no tengo resto soy solo esto barro no más no tengo nada no lo